Este fin, este fin de semana me comprometo a publicar los dos sermones que prediqué, tanto el miércoles como en la palabra de hoy, porque tienen que ver con la misma temática, sino que hoy voy a aplicarlo a un principio un poquitico mayor. Cuando yo publico los sermones, inmediatamente los anteriores se pierden porque el lugar donde estoy subiendo los sermones solamente puedo subir dos sermones no más entonces usted después me dice pastor no puedo escucharlo no ya se borró la idea es que usted se le manda escuche si ¿Sí me hago entender por ahora mientras dios nos da una plataforma adecuada para poder tener todo retenido ahí que usted pueda escuchar sin problema lo vamos a hacer. Primer libro de Reyes, por favor. Capítulo 17. Este es un texto que hemos escuchado muchas veces. Es una historia que ha sido contada muchas veces. en esta mañana usted va a entender una connotación espiritual muy, muy importante primer libro de Reyes capítulo 17, versículo 1 dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat dijo a Kad vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos ¿Quién? Los cuervos Le traían pan Y carne por la mañana Pan y carne por la tarde Y bebía Del arroyo Texto que sigue Pasados algunos días ¿Qué pasó? Se secó el arroyo ¿Cuánto saben lo que significa un arroyo seco? Ahora, y no les estoy hablando del charquito donde va a ser Sancocho. Me estoy refiriendo a aquel arroyo financiero, aquel negocio, aquel trabajo, aquel ingreso, aquella fuente que se secó. Versículo 8 Vino luego a él palabra de Jehová diciendo Levántate y ve a Sarepta de Sidón Y mora allí y aquí que yo, te he dado, que yo he dado orden allí A una mujer viuda que qué La tierra se secó No hubo alimento, no hubo comida Unos cuervos le llevaban de comer por la mañana y por la tarde pan por la mañana y por la tarde le llevaban eh, pan y carne Oiga, y los cuervos no se comían nada ¡Qué impresionante el arroyo se secó y Dios le dijo a Elías Elías váyase que conseguí una viuda allá lo voy a sostener Elías pensó lo que piensan muchos señor dame una viuda rica <risa> una viuda con plata padre Una viuda, señor, que pues que pueda sostener el estómago de un profeta, porque los profetas somos comelones. ¿cierto? Cuando llegó a la casa de la de la señora, llegó a una casita y, y el profeta dice, señor, es acá. Sí, sí, es acá. Y de pronto ve llegar a la señora viuda y traía un par de palitos. leña. Y el profeta le dice, "Señora, buenas tardes." "Señor, buenas tardes." "Señora, tiene alguito de tomar que me regale." Escúchelo. Había sequía y el profeta pide agua. La señora le dijo, "Sí, señor, le voy a dar un poquito de agua." "Señora, perdón. ¿No tendrá por ahí alguito para comer, una tortica de algo, unas arepas rellenas de algo?" la señora dijo la verdad señor solamente tengo un poquitico de aceite y un poquitico de pan lo pensaba cocinar con estas leña que traje y comerlo con mi hijo y esperar morirnos porque es lo único que tenemos Elías mira al cielo y dice ¿a dónde me mandó señor? ¿a dónde me mandó? Y el profeta recibió una voz de Dios, le dijo, tranquilo, dile a ella que el aceite no se acabará, ni la harina escaseará, hasta que vuelva a llover. Me, me, me, me, me, me llama la atención eso. Y por aquí en el capítulo 8, versículo 2, dice, fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era qué? 82 perdón perdón fue culpa bien 82 no 182 qué cosa con pues? 182 fue pues elías a mostrarse acá y el hambre era qué como era el hambre oiga grave bueno quiero que me entienda algo Quiero que me entienda algo. Nada en la vida de un creyente es por azar. Ninguna realidad que usted esté viviendo es el producto del infortunio o de la mala suerte. O que Dios se levantó y dijo, hazte hoy me cae como mal. venga a verle, le seco el arroyo. No, no, Dios no opera así. Todas las situaciones financieras en la vida de un hijo de Dios tienen una razón de ser. Y aquí hemos estado tratando de, perdón la palabra, despulgar. Estamos tratando de mirar con lupa posibles causas Que han podido detener la economía de los hijos de Dios. Porque dice la Biblia que por tres años no llovió. El hambre fue que Terrible. Escúchelo. Pero el hambre no fue solamente para los pecadores. Porque aquí está el profeta de Dios. Pasando las duras y las maduras. Entiéndanme esto. Que quien está comiendo comida de cuervos, que quien está tomando agua de un arroyo, que quien tiene que comer arepitas por un poco de tiempo con una señora pobre, es el hombre que dijo, "Vive Jehová en cuya presencia estoy." Si usted escudriña la vida de Elías, usted diría, ¿por qué Elías estaba sufriendo eso? ¿Será porque eh, la pinta de Elías no le gustaba a Dios? No, no tenía nada que ver con la pinta de Elías. Aquí hay una razón de fondo. Y usted, para los que son estudiosos de la Biblia, usted tiene que entender que la Biblia siempre tendrá respuestas a las preguntas. Y que la, la mejor manera de encontrar el hambre es devolviéndose un poquitico atrás y tratar de encontrar qué fue lo que produjo el hambre. Y yo en esta mañana le voy a enseñar por qué muchos hijos de Dios pueden estar sufriendo arroyos secos, hambres terribles, escúchelo, limitaciones en cosas en que Dios no quiere que usted viva limitado. Le voy a enseñar por qué. Devuélvase por favor al capítulo 16. Capítulo 16, versículo 29, dice así. Comenzó a reinar Acá, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acá, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acá. Hizo, perdón, y acá, hijo de Henri. ¿qué pasó? Hizo, ¿qué hizo? Lo malo. Ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa. Eh, por favor, escuche esa frase. ¿Sabe qué significa ligera cosa? Son aquellas personas que conocen a Dios... Que han tenido un encuentro con Dios, bautizados, pertenecen a una iglesia, han tenido momentos con Dios. Pero después les es ligera cosa hacer lo que hace cualquiera que no es cristiano. Es ligera cosa para ellos acostarse con el novio y tener sexo. Ah, hagámoslo. Es ligera cosa irse a embriagar como lo hacían antes. Es ligera cosa irse a donde el brujo, a donde la bruja, a que me lean las chacras. Es ligera cosa, hermano mío, comprar el pasaje porque se va para Medellín el próximo sábado, 9 de septiembre. A ver si el Papa le unge el pañuelo. Porque para muchos es ¿qué? Ligera cosa. Y dice la Biblia, acá Que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal. ¿Y qué hizo? Estoy en el 16.31. 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Y también hizo acá una imagen de acera. Haciendo así más que todos los reyes de Israel Que reinaron antes que él wow. Si yo le preguntara a usted ¿Cuál creen ustedes que fue la causa del hambre En el pueblo de Israel En la nación de Israel Y en el profeta de Dios ¿Cuál fue? ¿Cuál? La idolatría Dígale que está al lado suyo La idolatría es peligrosa. Mm. Estoy, estoy enseñándole sobre ataduras financieras y el sermón de hoy lleva por título: La idolatría seca las finanzas. Ay ay ay. Esta serie ha sido enseñada por causa de la situación que estamos viviendo, el TikTok. ¿Me cierran una puerta, por favor, papi? Una, por lo menos. Hemos venido hablando sobre diferentes causas que pueden producir la sequía financiera. La primera que le hablé fueron las manos ensangrentadas. La segunda que le hablé fue la reina del cielo. Escúchelo. La patrona de Colombia que la transportaron desde Chiquinquirá hasta Bogotá. Y se va a encontrar con la autoridad espiritual del pueblo católico. Y van a hacer algo especial. Llamada la reina del cielo. Y les hablé sobre la reina del cielo. El tercer sermón que les hablé. Fue sobre el pecado sexual. O la inmoralidad sexual. Y las finanzas. Y descubrimos. Que difícilmente una persona que tiene una vida sexual desordenada podrá prosperar, difícilmente. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual es una puerta abierta a la ruina. La semana pasada les hablé sobre cómo el descuido por la casa de Dios, por la obra de Dios, detiene la economía. Porque Dios dice, si no tienes para mí, tampoco tienes para ti. De eso hablamos la semana pasada. y hoy les voy a enseñar sobre la implicación que tiene sobre nosotros la parte de la idolatría ahora usted mira pastor y ¿por qué nos predica eso si, si nosotros no somos idolatras si yo preguntara en esta mañana y voy a hacer un ejercicio sencillo por favor no se, no se ofenda y, y por favor quiero en esta mañana que usted me entienda algo usted conoce que esta casa es una casa de respeto Aquí nunca hablamos mal de pastores, ni de ministerios, ni de iglesias, ni de nadie. Porque no fuimos llamados a hablar mal de nadie. Fuimos hablados, llamados a hablar la palabra. Pero de pronto usted va a escuchar cosas que de pronto van a herir su sensibilidad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos apegos emocionales. Porque muchos de nosotros nacimos en una religión que por mucho tiempo fue la religión que nos acogió Usted se bautizó Usted se confirmó Usted hizo la primera comunión Usted se casó Usted le hicieron los santos óleos Allá Escuchen, quizás usted tuvo Una tía monja, una abuelita monja Un padre sacerdote Un padre cura Porque yo creo que la gran mayoría de acá Todos tuvimos una, un vínculo emocional, tradicional, afectivo con la religión católica Escúchelo Y la religión católica Es de las pocas entidades sobre la tierra Que promulgan con tanta libertad La opción de la idolatría Son de las pocas entidades que promulgan con libertad la opción de la idolatría. Ahora, ¿por qué le voy a hablar a usted de esto? Porque usted fue parte de ellos. Porque usted estuvo en procesiones. Porque usted fue a Buga, porque usted fue a Chiquinquirá, porque usted fue al 20 de julio, porque usted pagó penitencias, porque usted tuvo altares, porque usted tuvo imágenes, porque usted tuvo estampitas, porque usted tuvo rosarios, porque usted tuvo cuadros... Porque usted pasaba por la iglesia católica y se persignaba. ¿O no? Usted tuvo la crucecita aquí en la frente. Usted tuvo la camándula. Ahora, por eso le voy a hablar a usted. ¿Por qué? Porque puede. Escúchelo. Puede. Puede. Que parte de su realidad todavía esté ligada a eso, escúchelo. Puede que muy dentro de su corazón, cuando usted escucha que viene Francesco, usted dice, ay, qué dios. Ay, qué dios, Sí. ¿Por qué? Porque hay algo que aquí nos nos une. Pero en esta mañana yo quiero enseñarle. Oiga, no quiero atacar a nadie. Quiero enseñarte la palabra. No voy a decir nada que no esté en la palabra. Nada. Pero lo que usted va a aprender hoy, debe hacer un cambio en su vida. ¿Amén? Bueno. Acá Israel tuvo un rey malo. Dice la Biblia. que de los malos, malos, malos, malos que hubo, este señor, Acal. Fue una cosa bárbara, este tipo se casó con una bruja. Oiga, se casó con una bruja. Esta señora bruja se llamó Jezabel. Esta bruja no era judía, era del pueblo Sidonio. Él como se casó con una bruja, la semana pasada vimos, El, el miércoles en la clase del miércoles en el culto que Salomón tuvo mil mujeres y todas las mujeres que tuvo Salomón Salomón les permitió construir su altar en Israel y dice la Biblia que los que el corazón de de Saúl se contaminó por causa de las mujeres que tuvo pero de Salomón eso le pasó a Kat Acat se casó con una bruja Adoradora de Baal Y de acera Ella se trajo Los profetas de Baal Pregunta, pregunta ¿Qué es un profeta de Baal? Otra vez ¿Qué es un profeta de Baal? ¡Un brujo! ¡Es un hechicero! ¡Es un agorero! ¡Es alguien que hace cosas horribles! Y ya lo va a ver Y este señor Le construyó a la doña todo tipo de altares en Israel. En medio del pueblo y de la casa de Dios. Y Dios dijo, a mí esto no me gusta. Y le dijo el profeta, Elías, profetiza sobre la tierra. Y dile a la tierra que por tres años y medio no va a llover. Dios mío, nosotros, este fenómeno del niño... No, la niña es lluvia. El niño es sequía. El fenómeno del niño cuando llega a la tierra, hermano mío, se seca. Yo, yo no sé cuándo ustedes recuerdan, el año pasado, una imagen en la Guajira, el ganado muerto en los llanos orientales, el ganado muerto en el Casanare, porque no había que comer, no había bebida. Tres años, por, por favor, en, en el desierto, tres años, la tierra seca. Ahora, la pregunta, la pregunta. ¿Cómo podemos definir el término idolatría? Sencillo, le voy a dar una definición mía. Sencilla. Idolatría es amar a alguien más de lo que amo a Dios. Sencillo. Otra vez. ¿Qué es idolatría? Idolatría. es amar a alguien más de lo que amo a Dios ejemplo miren aquí al frente este cosito puede ser en la vida de muchos que escúchenlo algunos de ustedes esta mañana llegaron a este lugar sin Biblia pero pregúntenle si trajo el celular Porque ahí no me diga No, pastor, es que la Biblia la tengo ahí No, es paja Ahí tiene el WhatsApp, ahí tiene el Face Ahí tiene todo eso que usted lo conecta ¿Por qué? Porque esto se volvió un ídolo Oiga, duerme al lado de nuestra almohada Lo colocamos ahí Lo primero que vemos es quién me chateó Suena el Y usted, ay, quién me lo ha llamado O sea No tenemos en el bolsillo. Y cada día queremos uno más fino, uno más rápido, uno más veloz. Porque es que este ídolo es caro. En ocasiones el ídolo puede ser el que está sentado al lado tuyo. Porque estás amando más al que está al lado tuyo que a tu Dios. En ocasiones nuestro ídolo puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra nuestro título, puede ser nuestra profesión. Eso puede ser nuestro ídolo. Todos nosotros, como decía hace un momento, hemos venido de este tipo de trasfondos. Todos nosotros hemos, de una u otra manera, competido con Dios en algo. Y yo, si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos de los que están acá Fueron dados a las procesiones. ¿Cuántos de ustedes cargaron imágenes en Semana Santa? ¿Cuántos de ustedes compraron la espiguita en Semana Santa, el domingo de Ramos y salieron y fueron? ¿Cuántos de ustedes caminaron, hermano, hasta Buga a llevar el carro para que allá se lo rezaran? Porque eso hacen en Buga. Cuántos de ustedes quizás fueron a Chiquinquirá o fueron a Montserrat, a donde el Señor caído, o fueron a donde el divino Baby al, al 20 de julio, para qué? Para que algo pasara. O sea, todos nosotros de una manera tenemos esto guardado en nosotros. Ahora la pregunta, la pregunta. ¿Cómo? A verle una pregunta. ¿Cómo se manifiesta en mi corazón una idolatría? ¿Cómo es que se manifiesta? ¿Cómo sé? Que en mí hay idolatría El texto lo dice El texto lo dice Capítulo 16 Versículo 31 Papi colócame el 31 Quiero que por favor ponga mucho cuidado ¿Cómo sabe usted que está adorando? o oh, perdón O que su corazón está inclinado a la idolatría Primero Dice Mujer Tomó por mujer a Jezabel Hija de Edbaal Rey de los Sidoños Y fue ¿Y ¿Y qué hizo? Lo primero que, escuche, lo primero que usted hace con un ídolo ¿es qué? Le sirve. O sea, a usted le sirve incondicionalmente. Usted se rinde, usted se doblega, le entrega su tiempo, le entrega su recurso, le entrega su corazón, le entrega su disponibilidad. Usted dice, "Yo a mi ídolo le voy a servir incondicionalmente. Te amaré toda la vida. Pídeme lo que quieras que te lo entregaré." Ah. Lo segundo que se hace con un ídolo ¿qué es? ¿Qué se hace? Díganlo. Lo adoro. ¿Lo qué? Escúchenlo. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se cómo se sabe que en el corazón de una persona de unido? Primero se le sirve incondicionalmente por encima de Dios. Segundo, se le adora. Se ama. Se venera por encima de Dios. Versículo versículo siguiente, papi. O oh, mami. ¿Y le hizo qué? Oh, eh, niños, niños, niños ¿Qué le hizo Acá a Baal? Escúchelo ¿Cómo sabe una persona Que está adorando a alguien? Porque en su casa Puede tener un ¿Cuántos de ustedes Tuvieron altares? La velita prendida Detrás de la puerta Una mesita Con velitas Con florecitas Y una estampita De la virgen el santo cómo se llama el de los matrimonios que se me olvida san antonio, san antonio. La, el veloncito de san antonio para que me consiga novio esposo rápido cierto hay otros que tienen a san san lázaro qué particularidad tiene san lázaro un billete enrollado porque con san lázaro se nos va la pobreza Ah, escúchelo. ¿Cómo usted sabe que usted ha sido esto? Ahora, escúchelo, por favor, escúchelo, escúchelo. Quizás hoy usted no está haciendo esto, pero quizás usted hizo esto. ¿Qué hizo? Sirvió, adoró o tuvo un altar, lo, lo cuarto. Ah, no, no, ay, ay, ay, ay, ay. Edificó altar a Baal. ¿En dónde? En el templo de Baal. En el templo de Baal. Escúchelo. La cuarta razón con la cual usted sabe que adoró un ídolo es porque usted fue al templo de ese ídolo. ¿A cuántos lugares de idolatría usted fue? Y hoy usted va a entender la conexión espiritual Que hay en eso Yo le quiero pedir en esta mañana Un favor, escúchelo Yo no sé por qué Pero esto va lento Así que por favor no se me afane Porque no quiero dejar este sermón a medias Yo le prometo Que por tarde once y cuarto Once y media estamos saliendo Sí, Relajaditos Bueno, Entonces muchas personas fueron a esos lugares Ahora Yo no tuve esa vida Porque yo nací en un hogar de padres evangélicos Y en mi época había un odio acérrimo en contra de los católicos Como los católicos en esa época odiaban a los evangélicos Pero yo sé que la gran mayoría si fuera eso Ahora A mí, yo he ido con mi esposa a templos católicos. Cuando algún algún familiar de ustedes ha fallecido, nosotros hemos ido a misa, ¿cierto? Nosotros hemos estado allá respetando, no haciendo lo que otros hacen, respetando, pero hemos estado allá. Y la quinta forma en la cual usted sabe que sirve a un ídolo es esta. Colóqueme el que sigue, hija. El 33. El 33. E hizo también, ¿qué? Ojo, ojo, ojo. ¿Qué hizo acá? ¿Una? Escuchen. Acá se hizo un ídolo. Estos ídolos que se hacen, niños, son los ídolos que cautivan nuestro corazón. ¿Quién? Pregunta. ¿Cuántos de ustedes convirtieron un amor... en un ídolo. Nadie, tan espirituales todo. Ah, ¿a cuántos de ustedes ese ídolo les sacó lágrimas? Oiga, porque ese ídolo hace doler el alma. ¿Quién dijo amén? Amén. Oiga. ese ídolo hace que doler el alma y generalmente ese ídolo quien lo hace cada uno porque ese ídolo lo hizo acá aquí no me está hablando de una imagen de madera no no aquí me está hablando de un ídolo personal fue mi ídolo lo amé lo adoré te amaré toda la vida y me voy a marcar tu nombre con sangre y cuando termina vaya a borres ese nombre Vaya honra eso, hermano. Hemos cometido disparates, ¿cierto? Bueno, yo gracias a Dios nunca me tatué el cuerpo, nunca. Porque esto me lo enseñaron desde pequeñita y me dijeron, ¿eso es del diablo? Yo lo creí. Eso también, ¿cierto? Ahora, pero la pregunta es esta. ¿Por qué un creyente... puede terminar afectado por esto en su vida. La pregunta, y quiero centrarme particularmente en la vida del profeta Elías. Le hago una pregunta. ¿Elías adoró a Baal? ¿Elías le hizo culto a Baal? ¿Elías tuvo imagen de Baal? Pero Elías sufrió la consecuencia de Baal. ¿Por qué? Ahora yo esto es lo que quiero entenderlo Y lo que quiero ayudarle a usted a comprender El por qué se sufre Y le voy a dar tres razones De por qué algunos de nosotros todavía Estamos lidiando con este problema Porque de pronto usted no lo ha comprendido ¿Cuál es la razón de su crisis financiera? Y hoy de pronto para alguno Aquí puede estar el meollo de su crisis. Le voy a dar tres posibles razones. Primera razón. Porque de pronto en el corazón de la persona todavía hay un ídolo guardado. Primera razón. De pronto en el corazón de la persona todavía hay un ídolo guardado. Tú te preguntas, ¿pero yo por qué no puedo prosperar si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo canto, si yo danzo, si yo hago esto, si yo hago lo otro? ¿Por qué mi vida no prospera? La pregunta que Dios te hace, ¿quién es el Dios de tu vida? ¿A quién adoras? ¿A quién sirves? ¿A quién le das el primer lugar? ¿A quién le das tu primer amor? ¿A quién le das tus recursos? ¿A quién le das tu tiempo? Ese es tu ídolo. ¿Quién es? Dejémoslo ahí, certo? Pero muchos cristianos pierden. Porque el Dios que gobierna nuestro corazón no es el Dios de los cielos. Sino que hay alguna persona, alguna circunstancia, algo o alguien que está gobernando nuestro corazón. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y que Él es un ser celoso. Y si tú amas a tu hijo más que a Dios, Dios te va a decir, te quiero recordar la historia de Abraham y de Isaac. Porque si tú tienes a alguien que amas más que a Dios, Dios te va a decir, o me lo entregas o se muere. ¿Saben algo? Con Dios es mejor entregarlo. Porque cuando tú lo entregas, lo disfrutas. Cuando Él te lo quita, lo pierdes. Mire con sospecha al que está al lado suyo. Porque pronto es para usted. Y no le estoy hablando de ídolos, de cuadros. No, no, no. Le estoy hablando de algo que está dominando su corazón. Por encima de Dios. La segunda posible causa de por qué hay crisis financiera. Ay, ay, ay, estás muy brava. Es porque quizás usted perteneció a una familia de idolatría. Es porque quizás usted perteneció a una familia de ídolos. Y le voy a dar un ejemplo. Capítulo 16, versículo 29. Comenzó a reinar Acat. Acat. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? ¿De Omni? No, Omni no. Omri. Omri. Pregunta. ¿Quién fue Omri? Oh, esto es interesante. Por favor, devuélvase más. Versículo 25. Y Onri hizo lo bueno. Ah, perdón. Hizo lo malo. ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él hasta que nació Acat, el hijito que le ganó al papá versículo 26 pues Onri anduvo en todos los caminos de Jeroboam hijo de Nabat y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel provocando a ir a Jehová Dios de Israel con, con. escúchelo Quizás tú no eres un idólatra, quizás tú nunca has levantado imágenes, quizás tú nunca has adorado, pero escúchalo, pero en tu vena, en tu sangre y en tu apellido, corre la sangre de una familia. Elías nunca levantó altar, pero lo que representaba y la familia y el origen, escúchelo, era una familia idólatra. a mí alguien me decía esta semana pastor yo qué hago porque yo vivo con fulanita en mi casa y mi fulanita mi abuela, mi, mi, mi abuela tiene altares, tiene imágenes, tiene cruces tiene esto, tiene lo otro, tiene lo otro y yo tengo que vivir ahí yo le decía hija para ti es muy duro porque desafortunadamente tú estás metida en un ambiente de idolatría que aunque tú no quieras vas a tener que lidiar con esto de una manera fuerte si yo le preguntara a usted ¿cuántos de ustedes vienen de familias religiosas? oye pero no es cualquier religiosidad no es cualquier devoción no es cualquier hermano mío afecto temporal es un amor arraigado toqueme la religión Tóqueme la Santa Madre Iglesia y aquí se arma la Quinta Inquisición. Tóqueme a María y me vuelvo cruzado con usted. Bueno, los que entienden el término cruzado, me refiero a la época de las cruzadas. ¿Por qué? Porque perteneció a una familia, ¿qué? Idólatra. dos razones por las cuales usted puede sufrir económicamente por un ídolo primero, porque de pronto usted tiene un ídolo en su corazón y segundo, porque de pronto usted procede de una familia de idolatría y tercero, está todavía más brava porque la autoridad o la cobertura que tenemos es idólatra el, el perdón el rey de la nación era idólatra Hijos, el presidente de Colombia no es católico, es de todo. Chamán, mazón, brujo, hechicero, católico, de todo. Porque ha sido de los pocos presidentes que en su toma de elección no fue a la, a la casa cural o al palacio episcopal, a que el obispo de turno lo orara. Nuestro presidente se fue las dos veces a la Sierra Nevada de Santa Marta para que los chamanes lo rezaran. Y quiero que me entienda. La Biblia habla de cobertura y la Biblia dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como... El aceite que corre desde la barba de Aarón y desciende a qué? A las vestiduras. Todos nosotros somos afectados por la autoridad que tenemos. Señor. la autoridad de la Iglesia, sí. Al pastor al al al al presidente, a quien en un acto profético le entregaron una espada que se le entrega a los apóstoles. Esa espada, esa espada es un acto de ceremonia que se hace cuando hay un apostolado y esa espada se le entregaron a nuestro presidente y al día siguiente estaba arrancando con espada y todo para arriba. Escúchelo. Se las pongo más complicada. Nuestro gobernador. ¿Quién es? Católico. Ahora, ya usted va a entender un poquitico el peligro que hay en esto. Entonces, usted me dirá. Pastor, entonces puede ser que aunque yo no soy, este, yo no adoro ídolos. Pero por tener un padre... Católico o perdón, idólatra, porque no hablaré de catolicismo, idólatra, o una mamá idólatra, por causa de ella yo puedo sufrir, ¿usted qué le diría? Sí. Porque eso en la Biblia se llama iniquidad. Nosotros lo llamamos maldiciones generacionales. ¿Cierto? Entonces el asunto es que usted pueda tratar de revisar, de mirar qué pasó. Eh... Yo quiero en esta mañana, antes de detenerme, hablarle un poquitico sobre la visita del Papa, porque voy a hablarle un poquitico sobre esto, porque quiero que usted pueda entender la connotación espiritual de lo que va a suceder. Y quiero hablarle, escúchelo, de las afectaciones financieras o de las consecuencias que produce en la vida de una persona ser afectada por idolatría. Ya, ya descubrimos que hay tres formas de ser afectado por la idolatría. O porque la idolatría está en tu corazón, o porque viene de unos padres idólatras, o porque tenemos una cobertura idolatra. Son las tres formas en las cuales podemos ser afectados por la idolatría. ¿Por qué? Porque las autoridades consagran las naciones, consagran las ciudades, a los ídolos. Y nosotros vivimos en la ciudad y tenemos que luchar contra esto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Se las voy a dar rápidamente Primera consecuencia La tierra se maldice En el capítulo 17 del 1 al 5 Dice la Biblia que no llovió por tanto tiempo Hijos La idolatría Maldice la tierra Maldice las finanzas Maldice el trabajo Seca la economía Seca los negocios Lo seca Segundo La idolatría afecta las finanzas de mi casa. No solamente los de la nación, porque no solamente fue todo el mundo el que aguantó hambre. Fue una familia, fue una mujer, una, una, una viuda en Zarekta que aguantó hambre en su propia casa. Fue la vida del propio profeta. Durante más de tres años, Elías no supo lo que fue comerse, hermano mío, un sancocho. Elías no supo lo que fue comerse un arroz paisa. Elías no supo lo que fue comerse una mojarra. Porque solo le llevaban pancito y, y, pan y carne. Y después duró un poco de tiempo comiendo solamente arepa a lo paisa. Arepa y arepa y arepa. Porque la Biblia no me dice. Dice que solamente había en la casa de la viuda agua, aceite y harina. ¿Usted qué hace con eso? Arepa. una colada de harina yo no sé qué más hará no sé hermano mío pero fueron días ahora entiéndame en esto por favor comprenda mi iglesia quiero que me entienda no es que no hubiera comida ojo no es que tú no comas si comes pero sabes cómo estamos viviendo en esto escasez porque tú vas a un supermercado tú vas a un centro comercial y miras esos trajes esos zapatos y los hijos de dios tenemos un ojo cuando tú entras ay me fascinan cuánto vale 600 mil pesos porque tenemos un ojo fino La camisa cuesta $300, el pantalón $400, los zapatos $500. El, el celular que, que te gusta vale $3 millones de pesos. El, el, el, el, el, la tabla que te gusta o el computador que te gusta, está por encima de los $6 millones de pesos. Y tú tienes $30 mil pesos para los zapatos. Entonces tienes que salir de allá y terminas por aquí. Por acá buscando ahí donde, donde puedas comprar zapatos. No los que quieres, los que te tocan. No es que no haya comida. Hay comida. ¿Pero qué comes? Lo que te toca. Y el almuerzo y la comida de muchos es arroz y huevo. Aunque es muy sábado. Eh. pero todos los días. Cuando toca toca, cierto. Pero escúchelo. No es que no haya comida, sí se come. Pero sabe cómo se come, en escasez. La otra consecuencia, la idolatría nos pone en contra de Dios. Cuando en tu corazón hay ídolos, cuando en tu corazón hay marcas de idolatría, escúchalo. Tú entras en contienda directa con Dios, porque hay algo que Dios abomina por completo. Y es aquellos que en su corazón, que en el trono de Dios, tienes a otro Dios. Y Dios te pregunta, qué hace ese ahí? O se va o lo quito. O lo mueves o lo muevo. Pero este lugar nadie lo puede ocupar. Sí, es una abominación contra Dios. Entonces, el, el peligro de la idolatría es que te pone a pelear directamente contra Dios. Te doy otra. La idolatría, ¡ay, ay, ay! Abre las puertas a la brujería. La idolatría abre las puertas a la brujería. Y ya le voy a mostrar algo que a mí me, me, me asustó muchísimo. ¿Por qué abre las puertas a la brujería? Porque los ritos de idolatría son casi los mismos ritos que se usan en los ritos de brujería. Invocación, velones, rezos, sacrificios, agüeros, sangre. Por favor, escúcheme esto. Y voy a hacer una, una, una unión importante. Cuando hablo de brujería, no estoy hablando solamente de de hacerle maleficios a alguien. Cuando hablo de brujería, estoy hablando de la conexión con el mundo espiritual, con el mundo de las tinieblas. Les doy un ejemplo. No estoy seguro si es el primero de octubre o el primero de noviembre que se celebra en Colombia el primero de noviembre. El día de qué? De los muertos o de las ánimas. Pregunta, ¿quién promueve eso? La iglesia. ¿Qué le enseñan a la gente? ¿A rezarle a quién? A los muertos. Todo tipo de invocación a muertos. En la Biblia se conoce como brujería y es abominación a Dios. Le voy a dar dos textos antes de explicarle algo que me parece terrible. Levíticos Levítico 19:31. Levítico 19:31. No os volváis a los a los encantadores ni a los adivinos. no los consultéis A ver, a ver si es ese. Pero que me me perdí. 19:31, ¿sí? y ahora el capítulo 20, versículo 27. El hombre o la mujer que invocaren espíritus de muertos os entregare a la adivinación ¿qué va a pasar? y serán apedreados su sangre ¿será qué? usted me dirá, pastor pero yo nunca he adorado muertos pregunta los ídolos y los santos ¿qué son? otra vez los ídolos y los santos ¿qué son? ¿qué son? Le hago, por favor, quiero que tenga cuidado con lo que le voy a contar, porque por esto es que vamos a iniciar el ayuno. En el año 1993, el presidente que estuvo antes de, de Chávez mantuvo la nación en un tiempo de libertad y este presidente dijo, donde subo el socialismo, aquí va a haber un caos terrible. En el año 1996, Juan Pablo II llegó a Caracas, Venezuela, a bendecir la ciudad. Y el Papa Juan Pablo II mandó a sacar los restos de una santa. Y en la plaza pública hizo un acto espiritual con esa santa, consagró la ciudad y consagró la nación. Y desde ahí... Venezuela lleva 20 años de muerte, de hambre y de escasez. El Papa Francisco el próximo sábado está en la ciudad de Medellín y mandó a sacar los restos de la Madre Laura. Mandó a traer el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá y con los restos de la Madre Laura van a hacer una consagración a Colombia. Pero lo impresionante son los restos. Escúchelo. Trabajan con muertos. ¿Con qué trabajan? Y eso es lo que trae sobre una nación muerte. Parece que en las tres ciudades donde van a estar van a sacar muertos. Pero yo lo escuché literalmente que ya están sacando el féretro de la madre Laura. Porque sobre el féretro van a hacer algo. Y usted, ay, yo quiero ir a Jimmy! ay, yo quiero ir. La idolatría está ligada a la brujería. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona está prendiéndole velas a un santo, está adorando muerte. Y aprendimos el, el miércoles pasado que detrás de cada ídolo hay un demonio. Lo aprendimos. Hijos, esto no es cualquier cosa. Por eso lo que estamos a punto de enfrentar en Colombia es de mucho riesgo Por eso nosotros tenemos que cubrir nuestra nación Romper coberturas paganas Romper idolatrías en nuestra vida Hermano mío, ya llegó la hora de que de su casa saque el santico Ya llegó la hora de que de su casa rompa esa estampita hermano mío Ya llegó la hora de que acabe ese altar que tiene de la Santísima Virgen Y perdóneme que se lo diga así Pero la ruina que hay en su casa es porque en su corazón todavía hay idolatría. Y yo sé que aquí, porque el Espíritu me está revelando que aquí hay personas que tienen ídolos todavía de sus padres en su casa. Y hasta que esto no se rompa en tu vida, e incluso escúchalo. Porque un manto profético yo os colocó en mi vida en este momento. Aquí hay personas que en este momento la enfermedad que están sufriendo es por causa de los ídolos. O el Señor te dice, o te arrepientes o te mueres con lo que tienes. Y no estoy como juez. Es Dios el que me trajo a darte en esta mañana esa palabra. Porque tú no eres un neófito. Tú llevas años en el Evangelio y todavía estás jugando con eso. Es tiempo de romper, hermano mío. Esto no es un juego. Y yo lo enseñé en la escuela. La iglesia cristiana no tiene ningún vínculo con la iglesia católica. Porque ellos adoran idolatría, muertos. Y lo que ellos adoran no es Jesucristo. El Dios de ellos no es Cristo. El Rey de ellos no es Cristo. El Rey de ellos es la Reina del Cielo. Que ocupó el lugar de Cristo y le usurpó el lugar de Cristo. Y la colocaron como mediadora. y la Biblia dice que solamente hay un mediador Jesucristo hombre y tú tienes, escúchalo y en esta mañana el Señor te está llamando porque tú tienes que hacer un rompimiento hoy con la iglesia católica porque tú la has amado la amaste porque allí te levantaste la amaste porque tus padres la amaron la amaste porque ahí creciste Pero parte de la desgracia que estás viviendo hoy tiene que ver con ese vínculo. Que no, escúchalo, no lo hiciste consciente, pero su afectación hoy te está tocando. Y yo creo que este sermón es para la gran mayoría de los que están acá. Porque muchos de ustedes han tenido que lidiar con esto en sus casas ustedes, algunos de ustedes se levantaron con imágenes con altares, con cuadros con velones, con ustedes muchos de ustedes los llevaron los domingos a los cementerios y le hablaron al muerto que estaba en el ataúd, y le pusieron velas al muerto que estaba en el ataúd esto lo enseña la religión pagana y lo hiciste ay es que está feo la tumba ay es que las flores se pudrieron Hermano mío, ¿quién te enseñó a tener conexión con los muertos? El Señor Jesucristo te dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas en muertos al que tiene la vida? Porque el que resucitó es Cristo y Él es el que tiene la respuesta para tu vida. ¿Qué hay que hacer? Te doy hoy tres razones. ¿Cómo romper esto? Primero, hay que traer un arrepentimiento genuino. Primero de Reyes 18, 20 y 21 Elías se paró frente al pueblo y le dijo esto ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es vuestro Dios, es dirle Pero si es Baal, id en pos de Baal Y el Señor te dice en esta mañana O buscas a Dios o te vas tras sus ídolos Pero los ídolos nunca te podrán guardar Nunca te podrán proteger Nunca te podrán bendecir La idolatría solamente va a traer desgracia y muerte sobre tu vida. Hoy hay que hacer un acto de arrepentimiento, de perdón. Lo segundo. Hay que restaurar el altar. Y, y lo quiero leer porque a mí me fascina. Porque no lo hemos entendido. 18-30. No lo hemos entendido. Dice 30 dice, entonces Elías tomó al pueblo y dijo, "Acercaos a mí", y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de quién? De el altar de quién? De que estaba como? El único altar que tiene que haber en tu casa tiene un nombre. Jehová de los ejércitos. No hay otro altar. Y en tu casa y en tu vida Se debe restaurar el altar de Jehová. Y lo tercero que debes hacer hoy, si lo quieres hacer, es erradicar de tu casa todo foco de idolatría. Erradicar de tu corazón todo foco de idolatría. Dice la Biblia. Que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto de Elías. Consumió el holocausto de los brujos. Y Elías y el pueblo se, se postró a adorar y el pueblo dijeron, Jehová es nuestro Dios. Y Elías dijo, amén, Jehová es nuestro Dios. Pero Elías dijo, pero ustedes no pueden tener adoración a Jehová mientras aquí estén ellos, los brujos paganos. hasta que ustedes no erradiquen toda idolatría de la tierra la tierra no será bendecida y la lluvia no va a venir escúchelo, la lluvia no va a venir hasta que no se erradique el foco de idolatría tú quieres ver bendición quieres ver celos abiertos, quieres ver la abundancia sobre tu casa, hermano mío hay que remover de tu casa todo foco de idolatría Pastor, pero es que me lo regaló la bisabuela <risa> Dígale a la bisabuela que le platica Váyale Dígale a bisabuela, vaya, golpear el féretro Abuelita, me puede regalar Para pagar el impuesto que no tengo Hay que erradicar todo foco De idolatría que está en tu casa Que está en tu corazón Y en esta mañana el Señor te está llamando A una consagración genuina de mente, alma, espíritu y cuerpo, única y exclusivamente a tu Dios a Él adorarás y a Él solo servirás dale un aplauso aleluya vuelvo a preguntar ¿cuántos aquí fueron católicos? ¿Qué van a hacer qué van a hacer? no creen que ese es un día para tomar decisiones yo creo que sí vamos por un momento primeramente a examinarnos cierra tus ojitos a empezar a pedir perdón en este momento por toda la idolatría a la cual fuiste expuesto y el Señor me dice que aquí hay personas que fueron consagrados a ídolos fueron consagrados a santos a muertos a El Señor me dice que aquí hay personas, aquí en sus padres todavía prenden velas por ustedes. Hacen misas por ustedes, hacen rezos por ustedes. Que hay personas que consagraron sus vidas en el hoy e incluso su muerte por favor por favor por un momento así con sus ojos cerrados escuche este rezo que usted hizo la sangre de Cristo cubre este lugar pero escuche el rezo que usted hizo Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora ojo Ahora Y en la hora ¿De qué? ¿De nuestra qué? Muchos de ustedes Le entregaron su vida y su muerte A un muerto Muchos de ustedes Le entregaron su vida y su muerte A un muerto A un ídolo, a un santo Y en esta mañana Tú vas a romper sobre tu vida Todo vínculo De idolatría Fue por, fue por ignorancia Fue por la tradición Fue por la costumbre Pero hoy vas a empezar a romper Vas a empezar a romper Y en esta hora el Señor está colocando en tu vida Temor Estelita parece allá Sobre Cristina y sobre Simón Cristina y Simón, mírenme El Señor les dice que hoy ustedes tienen que romper algo Que ustedes han consentido Que ustedes lo tienen ahí como una opción Pero eso ha traído enfermedad Crisis sobre sus hijos Y muerte financiera No sé qué es Pero me parece Que es una imagen No sé qué es Pero el Señor les dice Que esa enfermedad que está Que el problema en sus hijos Y que las finanzas Esa es una puerta abierta No sé qué es Hoy ustedes deben tomar una decisión Frente a eso Y el profeta le dijo al pueblo ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? No le puede servir a Dios y a Baal No puede Cierren sus ojos hay una presencia de dios poderosa en esta mañana llegaba llegaba or vas a romper a todo vínculo que tiene tu nombre con un santo Porque tu nombre lo consagraron a un santo Vas a quebrantar toda consagración a ese santo Vas a quebrantar tu familia que fue consagrada a santos Lo vas a quebrantar ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora En el nombre de Cristo Jesús se quebranta Se quebranta toda maldición ahora, se quebranta todo espíritu de idolatría, se quebranta toda muerte, se quebranta toda desgracia, toda enfermedad Señor amado Que ha venido a esta familia, ha venido a esta casa, producto de la idolatría consentida, de la idolatría ignorada Hoy quebrantamos de nuestro corazón toda idolatría, hoy quebrantamos Señor de nuestra casa casa paterna, casa materna toda idolatría hoy rompemos toda cobertura del gobierno sobre nosotros hoy declaramos que nada de lo que el gobierno haga puede afectar nuestra vida hoy declaramos que nada de lo que nuestra familia haga puede afectar nuestra vida hoy salimos de esa casa de idolatría hoy salimos de ese entorno de idolatría hoy salimos de ese entorno de muerte, hoy quebrantamos todo espíritu de inmundicia, toda idolatría se rompe, se quebranta en esta hora, Padre, y yo declaro que Jezabel y sus demonios se tiene que ir yo declaro que Baal y Asera se tiene que ir se quebranta todo altar se quebranta todo altar profano el único altar que se levantará será Jehová, el único altar que se levantará será el Rey de los Cielos, hoy declaramos que Jesucristo es el Señor hoy declaramos que Jesús Jesucristo es el Rey hoy declaramos que Jesucristo vive, vive vive, vive, vive vive Padre hoy la tierra vuelve a producir hoy la tierra vuelve a germinar hoy la tierra vuelve a dar su fruto, hoy los cielos se abren, la lluvia brota, la tierra brota, hoy Señor amado nuestra vida se renueva, nuestra vida se renueva, Padre ahora en el nombre de Jesús, toda maldición expuesta se quebranta en la vida de Daniel ahora, toda maldición generacional se rompe, Toda consagración se rompe Todo rito de hechicería De brujería Se rompe ahora Se rompe ahora Padre Esta familia, esta casa Que fue expuesta a muerte Se declara hoy en vida Hoy hay vida Hoy hay vida Vamos, colócate en pie en esta mañana Colócate en pie Y vamos a levantar Altar a Jehová La sangre, digámoslo juntos, cantémoslo La sangre de Jesús Me redimió Cántalo, cántalo Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Se rompe, se rompe Se rompe ahora Toda idolatría Se rompe Me ei me inunda, me Por amor, por amor, decláralo hacer algo ¿Cuántos creen que Dios rompió sobre ustedes muerte? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Vamos a hacer algo Escuchen ¿Cuántos quisieran ver a sus familias libres de esto? Vamos a hacer algo Vas a pensar en tu casa Vas a pensar en tu familia Que son idólatras No lo saben Porque generalmente la gente no sabe qué es esto. Pero hoy vamos a levantar una palabra de oración por ellos, para que el nombre de Jehová sea revelado a ellos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, declaro en esta hora, en Cristo Jesús, que nuestra familia conocerá de Cristo, nuestros hogares conocerán de Cristo. nuestros abuelos nuestros padres nuestros hermanos y todos los recursos que el diablo se robó todos los recursos que el diablo se robó hoy son restituidos sobre nuestra familia en el nombre de Jesús por favor haganamos algo las personas que están en esta mañana enfermas ahí donde está levante su manita los que han venido enfermos Padre, en el nombre de Jesús, se quebranta en esta mañana toda enfermedad, producto de hechicería, de brujería, de culto a muertos, de rezo a muertos. Todo espíritu de muerte se va, todo espíritu de enfermedad se va, todo vientre, Señor, estéril, en esta hora es revivido. todo problema en la sangre todo problema en los huesos todo problema en la piel todo problema respiratorio ahora es quebrantado porque ningún espíritu puede tocar este cuerpo porque ellos han sido lavados, redimidos y escondidos por la sangre de Jesucristo porque es en ti en quien hay vida en el nombre de Jesús para salir vamos a hacer dos cosas primero ¿Cuántos quisieran que levantáramos una oración por Colombia hoy? Amén. Que la visita de Francisco, escúchelo, sea una visita turística, no espiritual. Amén. Amén. Que hagan lo que quieran, pero no va a tener poder nada de lo que hagan. Porque la iglesia de Cristo se ha levantado, escúchelo. Mañana inicia un mover de oración en muchas ciudades de Colombia... Y yo necesito que usted se conecte con esto. Puede que venga acá o no venga, pero va a tener que conectarse. Porque lo que pase este fin de semana, o afecta o no va a afectar la nación. Y no podemos ser indiferentes después de esto que hemos aprendido hoy. ¿Cuántos quieren orar por Colombia? Levante sus manitas al cielo. Empieza a bendecir a Colombia, bendice a Colombia, bendice Bendice a Colombia Señor nosotros restauramos el altar caído El altar que está arruinado, lo levantamos hoy Hoy declaramos que Colombia no tiene altares a Baal Todo altar Es quebrantado, es derribado, es destruido. No tiene potestad. Ningún trabajo, Señor amado, de los brujos, de los hechiceros, de los santeros, de los chamanes tiene poder. Nada de lo que quiere que suceda este fin de semana va a tener implicación sobre Colombia. Hoy declaramos que la sangre de Cristo cubre a Colombia. Hoy declaramos que la sangre de Cristo esconde a Colombia. Todo rito de muerte, todo rito de sangre, todo rito pagano ahora es atado, es quebrantado, es derribado, es destruido. Padre, declaramos en este momento que toda autoridad que se le entregó a nuestro presidente es atada, Señor amado. Y declaramos en el nombre de Jesús que Él no va a gobernar con las tinieblas, sino que va a gobernar bajo el temor tuyo, Padre. Hoy atamos todo lo que el enemigo quiere levantar sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación, sobre nuestra vida. Y declaramos, Señor, campamento de Jehová. Y durante los próximos días, esta casa será una casa de altar a Jehová que consagrará nuestra nación en el nombre de Jesús. Dale un aplauso papá en esta noche.